Juan Pablo, mi audiencia. Bueno, y comentábamos hace un ratito que el Partido Socialista ha decidido sumarse a la alianza de la derecha antiperonista. Eh, ¿Tomamos conocimiento prácticamente de manera paralela a esa realización del Congreso? Que vos no formás más parte de la conducción del socialismo. ¿Querés contarnos por qué, cómo? Eh, sí, sí, es así como estás diciendo y tiene que ver eh, pura y estrictamente con con la decisión del partido reciente eh con lo que vos has de decir, de, de comenzar negociaciones porque todavía desde no lo formal no está eh, e incorporarse a Juntos por el Cambio. Es concretamente eso no hay otro otro motivo. Uh -huh. Eh has tenido posibilidad de plantearlo internamente, es una posición esta del socialismo de volcarse a Juntos por el Cambio que es muy mayoritaria dentro del partido, cómo lo analizarías Sí, en realidad del congreso que terminó decidiendo esto. yo no participé, no te podría decir si si qué grado de de aprobación tiene sí eh si bien obviamente mayoritaria, porque por algo se decidió esto, obviamente que no es unánime, no no soy el único compañero compañera dentro del Partido Socialista que, que no está de acuerdo en el conjunto por el cambio. Mayoritaria, a tu pregunta, obviamente, es lo que se ha resolvido, pero, pero hay parte del Partido Socialista que piensa, como yo también. Uh -huh. Bien, ¿vos decidiste dar un portazo también como afiliado? y ¿No sos más afiliado al PSOE? No, no, ese paso todavía no lo bien. he dado, ah, bien, bien. sigo siendo afiliado al Partido Socialista. Sí, no sé, sí denuncié formalmente a ser apoderado al Partido Socialista, que lo fui a estar haciendo mucho tiempo, y a, y a tener cualquier eh, rol como autoridad partidaria o cualquier participación dentro del Partido Socialista Distrito la Pampa. Concretamente a, a eso es a lo que renuncié. Eh, te, te consulto, aunque eso puede ser una pregunta un poco macro, pero eh, para vos, ¿qué es el socialismo y, y dónde ves la contradicción de que se genere esta alianza con sectores como el macrismo, el, el radicalismo el mofepa Sí, principalmente o sea, bueno, por ahí me, me miedo, ver, no me hablar de, de los principios o de las piedras eh, fundantes de el proceso de esa lista y el de otros. Hay eh, monitoreo de diferencias que están a la lista y que a mi entender, principalmente tienen que ver con todo lo que representa, cambiemos y el pro. Sabemos y Hace muchos años ya que la ucr también dejó de de tener el rol que el rol que tenía nuestra democracia partidaria tanto provincial como nacional, pero bueno tampoco me voy a poner a a criticar a otro partido político que que yo entiendo que también hace rato que que no sé si perdió el rumbo, pero ca claramente cambió sus ideales. Hace un tiempo atrás eh, entiendo que podría haber coincidencias con el partido socialista eh, y las hay, pero las diferencias principales con todo el pensar eh, no sé si es como nombraron los voces eh, la anti eh, eh, o la es dere la derecha principalmente de la argentina que hoy está representada principalmente en la gente de Cam fundamentalmente de todos los partidos que lo componen el PRO, ¿verdad? Pero, pero bueno, fundamentalmente la diferencia entiendo que allí radica. Rodrigo, gracias. Bueno, de nada, cualquier si está a disposición.